Signo lunar Leo. La luna nueva en Aries refleja el inicio de un ciclo en tu nueva conciencia. Aries es para ti tu casa n u e v e extranjero, necesidad de crecer, estudiar. Por eso es todo lo que te saca de lo conocido para traspasar límites. Domicilio de pensamiento y de tus propias creencias y valores que te rigen en la vida. También refleja una nueva dinámica en publicaciones si te dedicas a una profesión que requiere de promoción. Pues bien, en todos estos asuntos es donde se inicia este nuevo ciclo. Todo ello coincide con la entrada de energía en Tauro: área profesional, prestigio, éxito, altas metas, vida pública y en temas sentimentales, relaciones de larga duración. Aquí en Tauro transitará la Luna durante martes, miércoles y jueves. Venus hará su entrada a su propio domicilio el día 14 y el Sol y Mercurio lo harán el día 19. Te recuerdo que allí se encuentra a Urano, que al ser conectado con tanta energía, producirá los típicos uranazos. Es decir, vienen cambios en todo esto que te he comentado, que es tu zona Tauro, pero que van a alimentar también. A tu zona, Acuario, que no es otra que la de relaciones personales más estrechas, es decir, acuerdos y/o disoluciones de acuerdos con pareja, socio, amigo íntimo, compañero de piso y, en definitiva, en esas relaciones que escoges. No te voy a mentir, Tauro、eh, para ti es una zona que está en tensión porque rige realmente el papel que has venido a representar. Así que lo que te acabo de decir vendrá con algún reto, pero que necesitas para salir de zonas de confort y, sobre todo, a la hora de enfocar tu valía o conductas en estas áreas. Ya sabes que Urano, cuando actúa acompañado, lo hace a lo grande y, precisamente, en circunstancias en las que no te atrevías a cambiar. Así que ábrete al cambio. Y a por esa evolución que en el fondo te has propuesto con Luna Nueva en Aries. Venus será la encargada de remover los asuntos profesionales y ya hacia el 19 comenzará Mercurio a remover todas esas influencias en las que consideres asuntos en equipo y en vida sentimental, amor libre o platónico y con esparejas. Te recuerdo que todo va de que la amistad vaya por delante, incluso en esas relaciones de pareja. Así que piensa muy bien quién puede formar parte de tu vida en la que su aportación sea tal cual deseas para que perdure en el tiempo. Jueves, viernes y sábado serán días estupendos para que mires al futuro y te hagas una idea de cómo te gustaría verte. Incluye n esas visualizaciones emociones y cómo te gustaría vivir a nivel privado. ¿Qué ámbito familiar te gustaría? ¿Qué filosofía o escalas de valores pones en esas visiones? Te aseguro que Júpiter enfrente te da confianza para que apuestes por ello. Y Marte, en los últimos grados de Géminis, junto a la Luna, serán los que te ofrezcan oportunidades para comunicar tus pensamientos. También son días para tramitar algún asunto legal o firma que merezca la pena para esa nueva estabilidad que tienes en tu mente. Durante sábado, domingo y lunes, la luna en cáncer te aconseja descansar, tomar introspección y cuidar mucho la salud. Si necesitas retirarte a algún lugar, hazlo. El tema va de recuperar energía, porque lo vas a necesitar con esos uranazos que se presentan. También puedes ocupar estos días en acabar tareas que siempre dejas para el último momento. El día 20 de abril se dará la primera luna cuarto creciente en tu casa. Este año tienes dos retornos lunares en esta fase. Y esto no es cualquier cosa, mi querida luna leona. ¿Por qué? Pues porque empieza a aparecer un nuevo yo. Ya tienes un mes por para darle empuje, así que. Todo a su tiempo, si es c Urano te deja respirar ante tanto imprevisto.